ahora en nuestra sección de entrevistas tenemos a Rousseau. Díganos, ¿en qué época se ubica su trabajo filosófico? En una época marcada por la monarquía absoluta y feudal, el papel aplastante de la iglesia en la educación y el lento ascenso de una burguesía consciente de su papel, preponderante en la vida económica. Este contexto marcará su filosofía del hombre, basada en la libertad de conciencia del individuo y en una visión muy negativa de la sociedad, a la que acusa de, de corromperla. Este pensamiento ha sido la gran fuente de inspiración de la Revolución Francesa, y de la Comuna de París, y de los movimientos comunistas del siglo 19 Ahora, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la igualdad del hombre? El origen de dicha desigualdad era causa de la constitución de la ley y del derecho de propiedad, produciendo en los hombres el deseo de posesión. A medida que la especie humana se fue domesticando, los hombres comenzaron a vivir como familia en cabaña y acostumbraban ver sus vecinos con regularidad. Al pasar más tiempo juntos cada persona acostumbró a ver los defectos y virtudes de los demás, creando el primer paso hacia la desigualdad. Aquel que mejor cantaba o bailaba, o el más hermoso, el más fuerte, el más diestro o el más elocuente, fue el más considerado. En este aspecto, la formación de la sociedad hizo necesaria la creación de entidades que regularan los derechos y deberes de los hombres, perdiendo esto así la libertad de tomar posesión de lo que tenían a mano. Y los adoctrinó a olvidarse de sus antiguos sentimientos y manera de vivir sencilla y los impulsó a superar a sus semejantes, provocando la pérdida de la igualdad, o mejor dicho, dando nacimiento a la desigualdad. Las armas no son ya visibles, ni la mitad posible, ni la confianza duradera, porque ya nadie se atreve a parecer lo que es. En este mundo artificial, la comunicación humana se hizo imposible. El hombre salvaje no presentaba este problema. Él no vivía en sociedad porque no lo necesitaba, pues la naturaleza le proporcionaba todas sus necesidades. Tal es, en efecto, la causa de todas estas diferencias, el salvaje idio para sí mismo, el hombre social, siempre fuera de sí, no sabe vivir más que en la opinión de los demás, y de ese único juicio deduce el sentimiento de su propia existencia. Según tus ideales, ¿cuáles son las leyes que imperan? Las leyes están divididas en tres, las fundamentales, civiles y criminales. Leyes fundamentales o leyes políticas, establecen las relaciones entre el gobierno y el soberano, Las leyes civiles establecen la relación de miembro a miembro, o del miembro a las masas. Las leyes criminales, que establece la relación entre cada individuo con las leyes y las penalidades por desobedecerlas. Muchísimas gracias. Esta fue solo una pequeña parte de la de, la... de toda tu ideología.